Hola, a ¿Cómo vas? Imagínate, súper、sí. feliz. Ahí lo escuchaste de la columna de género. Te escuchamos, te escuchamos en la radio de la universidad y acá en el espacio, el, el programa que también sale en l a t i n c u aquí en, en Revolución. Y ahí escuchamos, dijimos, queremos conocer un poquito más de cómo s u r g i ó esta、sí. casa, cuáles son los objetivos, cómo fue la respuesta del barrio.、Bueno, Cuéntanos. Uh -huh. Dani, esto viene desde hace mucho, ya viste que veníamos intentando el espacio de mujeres. El año pasado se logró un espacio, pero este, este año, como que se, se conformó así, bien, se hizo algo bien formal, ¿no?、Uh -huh. Las mujeres son las que sostienen el espacio, las mujeres son las que se convocan y están, y entonces pensamos que ya es momento de que den el segundo paso, digamos, ¿no? Ajá.、Uh -huh. Y entonces empezamos a buscar un, un espacio para ellas, porque antes funcionaba una vez por semana dentro de lo que es、eh, el lagarto. Entonces nos íbamos moviendo, nos acomodábamos para que ellas tuvieran su espacio.、Mm. Pero como el grupo fue creciendo y se sostuvo, nosotras pensamos que sería lo ideal que tuvieran un espacio para ellas, ¿viste?、Mm -hmm. Así como para hacer los talleres, para la contención y el trabajo que ellas necesitan. Y. Encontramos una casita. <ríe> Ahí cerquita de, del centro, un, estamos alquilando un espacio que es para ellas. Las mujeres se estaban juntando solamente los jueves, pero ahora ya pudimos abrir otro espacio más, que es otro día, que ellas van a tener como de reuniones y vamos a ir viendo cómo se sigue, porque es muy nuevito esto para、mm. nosotros. ¿sí? Son, eh, las que participan son las mamás de, del mismo. De los bienes que van al centro, h a y vecinas, y así se autoconvocan también. ¿sí? Más o menos es, es eso. Por ahora es, es poder seguir avanzando y vamos a ver si en algún momento logramos tener nuestra tasa propia.、Uh -huh. ¿De cuántas mujeres estamos hablando del barrio? Más o menos son entre 23 y 25. No entran ya en la casita nueva, hace 20 días que están y ya dicen que no entran, imagínate. Sí, a veces viene 21. No, es, es n u m e r o Tremendo. Hay muchas. Tremendo. Sí, y, y estas es. mujeres se venían reuniendo ya una vez por semana en el Centro Comunitario de Alberto Juancho. Ahora tienen su casita. ¿Le van a poner el nombre d la casita o va a ser la casita nomás? d a n i ya tiene el nombre. e Ya t i e n e un nombre, pero no, la, no quiero meter la、ah, p a t a v i s t a Listo, listo. listo. Por, la, lo quiero decir bien. Igual ahora te lo mando a d a n i Porque, es、eh, sí. d e Eso es, ellas ya tienen un nombre y sí, ellas se venían juntando los jueves y tenían así como un espacio de, de talleres. Ya es、uh -huh. q bastante que vienen.、Uh -huh. Imagínate, hicieron cerámica, tangoterapia, ahora están haciendo maquillaje artístico, que eso es más bien con, con una mirada a una salida laboral, ¿viste? ¿sí? Uh -huh. Para que ellas puedan también、eh, elaborar algo y tener algo de entrada para sí mismas, digamos, ¿viste? ¿sí? Uh -huh. Y lo otro es el espacio de contención, el de abrazarse y, y todo lo que tiene que ver que está atravesado por lo de la violencia y、mm. las situaciones en particular de cada uno. Pensaba que、eh, si se vienen reunidos un tiempo largo ya y son tantas mujeres, seguramente están surgiendo muchos proyectos. Y un poco lo respondía recién con estos talleres y actividades. Por un lado, de autoformación para tener mejores herramientas para enfrentar un mercado laboral cada vez más excluyente y más para nuestros sectores y nuestras barreras populares. Pero por otro lado, este espacio de, de construcción, de autoconstrucción, de, de, de reconocimiento y de afecto que, que es sumamente necesario para levantarse y de ahí encarar、eh, individual y colectivamente. Muchas veces situaciones muy injustas que suceden en el barrio, ¿no? Sí, sobre todo que la mayoría este, de las mujeres es, son mujeres solas y es trabajar con ella esto, la crianza, el c u i d a d o de los nenes, y es, es mucho, ¿viste? Levantar el autoestima, por ahí es un espacio. Nosotros antes le decíamos que era. Eh, a la mateada, invitábamos a las mujeres a la mateada.、Uh -huh. Y así poco a poco se transformó en el grupo de mujeres.、Uh -huh. Y está bueno porque ya se sienten parte y, y veníamos haciendo actividades en el lagarto, de que la, el espacio ya participa activamente, así como que son parte.、Uh -huh. y, eso, y eso se ve y es muy alentador para nosotras, digamos, porque es un proyecto que vos que nos c o n o c e s viene de hace muchos años. Es un deseo de hace muchos años que se puede empezar a materializar ahora. Sí, por fin se dio,、uh -huh. pero porque se dio también por las compañeras que lo llevan adelante, ¿viste? t i e n e mucho que ver, entonces las conocen a las mujeres,、uh -huh. que las acompañan, el compromiso de estar, ¿viste? Que no, no, a veces no tiene horario, no、uh -huh. tiene día, cuando、uh -huh. alguien necesita ahí tenemos que estar.、Uh -huh. Las que llevan adelante ese espacio son Lores. s o l e y Sheka están ahora a a cargo de eso, ¿viste?、Uh -huh. Y entonces están súper comprometidas, así que imagínate la energía que hay ahí. ¿Se están juntando qué días entonces, Lucy? Ellas se están juntando los jueves ahora y, este, y si n mal no recuerdo, los lunes para el nuevo grupo, pero.、Uh -huh. Si me d a un ratito ahí, te lo confirmo bien、dale. y vos lo puedes pasar s i q u e r e s Dale, sí, sí, sí. sí.、Eh, último, ya te dejamos, sabemos que estás en un taller y que nos estás dedicando un ratito, así que te dejamos ya con esta última pregunta. Proyectos, pro, proyectos para este. Digo, hace menos de un mes arrancaron, ya el espacio les queda chicos, es que vienen así como recontra, potente, ese espacio. ¿Cuáles son los、hmm. proyectos que tienen para este año? Mira, nosotros pensamos en, en buscar un espacio que sea el, el ideal para. Para las mujeres y,、uh -huh. este, y encontrar algo con una salida laboral, ¿viste? Ellas estaban como escribiendo algún proyecto por ahí para que nos dé como el financiamiento,、uh -huh. por ahí para, para tener algún trabajo que les permita a ellas como un recurso para s u ingreso, ¿viste?、Uh -huh. Y en realidad ese es el, el primero, el segundo o el principal, como lo quieras ordenar. Es esto, ¿no? Que el grupo se afiance, que, que salgan adelante, que siempre l e dije igual, ¿no? Que cuando uno está junto con otro se va empoderando y entonces va como pasando las dificultades con otros, es mucho más fácil,、mm. más llevadero.、Uh -huh. Y yo creo que en este grupo se ve eso y, y eso, a eso queremos lograr, ¿no? A un taller que les permita a ellas un ingreso.、Mm. Y ahí vamos viendo, vamos buscando recursos y vamos viendo a ver cómo. Vamos a resolver ese tema. Y p o r ahora sí, este p a c i o chiquitito y después ya uno más grande, tal vez, ya、claro. a t e días. Ya están viendo espacio más grande,、sí. están viendo pistas.、Sí. Escuché algo vinculado、sí. a la serigrafía, ¿no? Porque estaban buscando una serigrafía por、sí. ese lado. Sí. sí, sí, yo sé que ellas están pensando eso, pero ¿viste? no me animaba mucho a decirlo porque. Sé que lo están pensando, sé que están buscando、uh -huh. el recurso, pero que todavía está ahí medio medio. Entonces decía,、oh, no sabía si lo decía o no lo decía, pero sí, las chicas se están buscando mucho, mucho, por muchas puntitas de u t e d tocando varios lugares, a ver si pueden conseguir algún proyecto que las pueda ayudar、uh -huh. en esto de lo que ellas están queriendo hacer. Si nos vamos enterando de algo, les vamos a ir acercando ahí novedades para que, que puedan ir、eh, sosteniendo también de forma a u t o g e s t i v a este proyecto.、Ah, Lucy, como siempre, sí, muchas gracias. gracias. <ríe> sí, yo me o y a estar acá. <ríe>、pues、eso sería buenísimo, sí, sí, por ahí. Sí, Igual, sí, sí. Dani, una cosita más、sí. nomás,、uh -huh. era eso, invitar a las mujeres que, que quieran venir. El, el lugar nos quedó chica, pero nos arreglaremos. ¿Viste? Ahí nosotras nos o nos t r a s vamos acomodando.、Mm. Arreglaríamos, es una nueva palabra que acabo de inventar. Muy bien, ahora la sumamos al diccionario. t o t a la dale, raíz. Dale, dale. Acepta cada palabra, ¿por qué no? <ríe> dale, dale. Bueno, Lucy, como siempre, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo a vos, a las compas que están bueno, generando, sosteniendo, haciendo nacer este nuevo espacio en el barrio, ahí en b u c e t i c h aquí cerquita de la radio.、Eh, y seguramente nos vamos a dar una vuelta para, para conocer efectivamente la casita、eh, y, y bueno, ir también viendo qué se puede colaborar y aportar. La dirección nos falta, ¿no? ¿La tenés a mano o nos la pasás un ratito? Sí, sí, la dirección es ahí, es Colonia. Eh, es a tres, cual, a tres casitas de la l harto, en Colonia de Bolívar. En la misma vereda. Decir, que es. que la, sí, en la, de la misma vereda. Y una cosita más, nomás, y ya, y ya te dejo porque ¿viste? me gusta la radio a mí. Este, las mujeres se están preparando para lo del regional. Así、Ajá. que imagínate cómo están, casi felices por el logro de que la u m p a z va a ser la sede、uh -huh. y que contentas porque va a ser acá el José Sepaz. Así que se están preparando con todo. Sí, no sabes, a full, estamos con eso. Sí, si te gusta mucho la radio, te esperamos cuando quieras acá, te hacemos un lugarcito. Dale, dale. Dale, cualquier día de esto voy, ¿sabes? Mira que está cerquita. Te tomamos la sí, palabra. Sí, ya lo sé. Dale, dale, voy, voy. Dale, abrazo grande, Lucy. Un abrazo, hasta luego, saludos.